este ¿qué tal estuvo la presentación? de que, que ¿cómo es que la presencia de ustedes este, junto a la, a la Confederación Argentina de Básquetbol? la verdad que bien, un proyecto muy lindo eh, pensando sobre todo en los chicos, en el futuro que podamos que podamos hacer eh, creo que la, el apoyo de la, la Secretaría de Deporte hacia la Confederación es fundamental porque se pueden hacer eh, todos los proyectos que, que tienen en mente sobre todo pensando en el la escuela, así que es algo muy lindo y que, que creo que va a dar su fruto en poco tiempo y, y, y a nosotros nos gusta porque nos ayuda al básquet es algo que es un deporte si bien es conocido, pero por ahí no tenemos la ayuda en todos los lugares del país para para, para poder lograrlo ahora lo vamos a tener y espero que se puedan hacer bien el trabajo para conseguir chicos ¿no? y siempre dispuesto a colaborar con, con el básquetbol y con los chicos, ¿no? Sí, sí eso siempre, eso siempre creo que con todo lo que nosotros que, que estuvimos ahí con la, con la selección, todo lo que nos dio el básquet y la selección tenemos que devolverle por eh, el apoyo nuestro y tratando de ayudar en todo lo que se necesita, ¿no? Gracias, Colo. No, gracias, papá. Nos vemos, Kovic, Dani Farabell y Gaby Fernández, estuvo muy bien con Kovic, y sé que sí, bien que me salió lo que dije, este, recién hablaban con Gaby Fernández, ¿cuántas veces estuvieron acá, no? Sí, la verdad, eh, la pista la conocemos... A ti a correr a 4 o 5 y ya habíamos corrido, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, hemos eh, pasado muy buenos momentos, duros momentos, pero pero bueno, por suerte tuvieron sus frutos. ¿Lizamos la bandera y se coló la bandera, sí de la mañana izamos la bandera. ¿Esa fue una cosa fuera sí. de protocolo? y sí, sí, eso. Sí, un chupetín y la pista. Sí, este, qué jodones que son. Y bueno, es, es, es lo que había, no teníamos, ni, no, había, no había teléfono, no había tablet, no había nada, había que buscar la forma de divertirse. Daniel, para lo que hoy está abocado en la enseñanza con los chicos, me imagino que este proyecto de, de, de la gente del Senado, la gente de la Confederación, eh, hacia los colegios y hacia el básquet de una escuela, me parece que, que es algo que, que te entusiasma, ¿no? Sí, mucho. Eh, la verdad, yo hace casi un año y medio que estoy trabajando en la CAV junto Sebastián y, y bueno, creo que es un paso más para, para ir, seguir sumando gente porque siempre es importante que, que sigan saliendo jugadores y y bueno creo que el gran trabajo está haciendo Sebastián Uranga eh se ve reflejado el día a día. Gracias Dani. Gracias a vos. Gabi, Gabi Fernández, Daniel Farabelo, el Colorado Volkovich, y ahora... ¡Vale! Recontra, vale, recontra, vale. Esperá, ya, es una pregunta, una pregunta, una pregunta. No, no, no, no. Gabi, este, bueno, buena presencia, buen, buen lanzamiento de este proyecto, ¿no? Sí, la verdad que es muy bueno, muy bueno, va a ser algo federal de todo el país, esperemos que se recluten muchísimos chicos y, bueno, sirva para seguir fomentando el básquet y que vaya creciendo a nivel nacional. Y entonces estos viejos que estaban acá, más Esteban de la Fuente, Juan Espíritu, que está jugando, sos vos. El vivo está jugando, sé yo, sí, sí, por, ahora, por ahora Me queda poco, pero bueno eh, Nada, no, bien, divirtiéndome, divirtiéndome Ahí van a sacar una foto No, esperá que estoy el aire, chabuda Viene la foto de Michael Stura Está sacando la foto, y también está eh, Diego Prego Por ahí Sebastián Rafael, Chocolate Raffaelli Bueno, este La pregunta sería, decir sí, estamos en vivo Al aire, ponerme 570 Radio Argentina Engancho todo, sí Nombre, apellido y colegio ¡Ja, Ricardo Primitivo González sí. colegio eh, primario solamente me acuerdo el, no el número, <risas> pero la calle Jorge Ñurenti, Turri eh, y Otero, y algo ganaron, ¿no? y ganamos algo del mundo. ¿Cómo le va? muy bien, muy bien muy bien, contento eh, de estar en este contento, lanzamiento, contento y y las cosas que ya con Macalice ya hable en otro ese y bueno yo creo que es lo que se está planteando en los casos de